radio show.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 Con bases en San Juan, Puerto Rico. Bienvenidos a todos y gracias por su sintonía, su apoyo y por acompañarnos en cada programa. Hoy no solo nos transmitimos a través de Heavy Metal Mansion Metal PR.com, pero también estamos encadenados con nuestras amigas emisoras. Alrededor de Latinoamérica y Europa y Heavy Metal Bunker Radio Show. Además de transmitirse por metalpr.com, vamos a estar siendo transmitidos los domingos a las 21 horas en Bolivia a través de c e s a r Radio Rock.com. Los lunes a las 12 del mediodía en España a través de Asaltomatarradio Rock.com. Los lunes a las 6 de la tarde en México a través de seno.fmmetalcorrosivo.com También los lunes a las 22 horas en Buenos Aires, Argentina con frecuencia online radio.com Y los martes a las 21 horas regresamos a Bolivia. A través de cesarradiorock.com, The Classic. Estos son los martes a las 21 horas. Así que Heavy Metal Bunker está corriendo por Latinoamérica y Europa a través de nuestras afiliadas y nuestras amigas emisoras encadenados con Heavy Metal Bunker Radio Show. Muy bien, mi gente. Hoy tenemos un programazo. Hoy vamos a estar escuchando algunos clásicos del metal pesado que a usted le gusta tanto y también me gustan a mí. Vamos a estar escuchando algunos temas de unas bandas nuevas de lo que se conoce como el New Wave of Traditional Heavy Metal. Y vamos a estar escuchando algunos temas nuevos de bandas que no son tan nuevas, pero que están en procesos de. Lanzamiento de nuevas producciones y que nos dieron un un pequeño pisco labi para que nosotros escucháramos con unos singles adelantados. Así que vamos a estar compartiendo eso con ustedes. Pero hoy tenemos un programa donde vamos a estar durante 120 minutos escuchando de lo mejor del heavy metal. Y ya comenzamos. Ya comenzamos en nuestro despegue con una legendaria banda neoyorquina. Y esta banda es Mano War. En nuestro despegue comenzamos con el tema tour de su álbum Side of the Hammer de 1984. Ahí teníamos a Mano War abriendo la noche en Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que. Como todos los programas, también lo quiero invitar a que pasen a formar parte de nuestro chat en vivo a través de la plataforma de Heavy Metal Mansion. Usted simplemente tiene que contactarse con metalpr.com diagonal en vivo y automáticamente pasa a la plataforma del chat, pone su nickname y puede pasar allá con los muchachos que están comentando. Y escribiendo sobre diferentes temas de la música durante la transmisión del programa. Ok, muy bien. Pues nada, vamos a comenzar. Vamos a comenzar r a p i d i t o sin perder mucho tiempo. Y vamos a comenzar con un señor legendario que es uno de los papás pilares e icono s de lo que es el mundo del heavy metal. Vamos a empezar con a z y Asborn. u e Woohoo! <laughs>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 Usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show y le saluda a su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo a través de metalpr.com Heavy Metal Mansion con bases en San Juan, Puerto Rico. Pero también estamos transmitiendo a través de c e s a r Radio Rock.com en Bolivia. En Asaltomataradio Rock.com en España, en Seno FM Metalcorrosivo.com en México, a través de Frecuencia Online Radio en Buenos Aires, Argentina. Así que bienvenidos todos y un saludo muy grande y muy especial a toda esa gente de Bolivia, de España, de México, de Argentina. De Puerto Rico, de Estados Unidos y de cualquier otra parte del planeta que nos estén sintonizando. Muchas gracias por su sintonía y bienvenido a 120 Minutos de Puro Metal Pesado. Y ya comenzamos con nuestro primer bloque de la noche y comenzamos con Papa Azzy Asborn de su、eh, quinto álbum de 1988. Estábamos escuchando Miracle Man, ese álbum No Rest for the Wicked, un extraordinario álbum, de hecho es el primer álbum en el que participa el guitarrista Zack Wild, que a partir de ese momento se convirtió en su, más, en su músico más fiel、eh, durante toda la trayectoria de Azzy desde el 88 en adelante. Con sus altas y bajas, entrando y saliendo, pero al día de hoy sigue siendo su guitarrista, aunque no participó en el más reciente álbum de Asi a s b o r n d Pero todo el mundo sabe que este último álbum de Asi fue、eh, una cosa así como que accidentada, como que algo extraño.、Eh, tiene toda una historia detrás de ello, sin embargo,、eh, hasta el 2018. Eh, Saguael seguía siendo su guitarrista en vivo. Yo tuve la oportunidad de poder verlo en el、eh, No More Tour、eh, Leg número 2.、Eh, Saguael sigue siendo simple y sencillamente espectacular en vivo. Así que ahí teníamos a a z h y a s m o n con Miracle Man del No Rest for the Week. Después nos fuimos con otro señor legendario. Una persona que en un momento dado de la historia, en los o c h e n t a s comenzó a influir a grandes guitarristas, y estamos hablando de Mr. Lynn Bay Malstein. De su segundo álbum, Marching Out, de 1985, estábamos escuchando el tema Don't Let It In. Un temazo. Eh, s u p e r s u p e r brutal en la voz de Mr. Jeff Scott Soto, quien fue el cantante de los primeros dos discos de Invade m a l t i n tanto del Rising Force como del Marching Out, un extraordinario cantante. Y dos extraordinarios discos, pues estábamos escuchando el tema Don't Let It End del Marching Out de 1985. Y después nos fuimos con una de las grandes bandas del American Metal. Estamos hablando de Omen. De su álbum The Course. Estábamos escuchando el tema Teeth of the Hydra. Esto es del álbum The Course de 1983, que es el tercer álbum de la banda americana. Oh, Así que ahí estábamos, mi gente, escuchando este primer bloque bastante clásico.、Eh, vamos a pasar, vamos a pasar al segundo bloque de la noche. Y hoy vamos a comenzar este bloque con algo nuevo de una banda que no es tan nueva, pero que está por lanzar un nuevo álbum. Y recién esta semana. Lanzaron un single de ese álbum y quise compartirlo con ustedes. Este álbum、eh, está proyectado para salir el 24 de julio. Y estamos hablando de la banda Primal Fear, quien tiene en agenda lanzar un nuevo álbum que se llama Metal Command. Esto, como les dije, va a ser el 24 de julio. Y de ese álbum nos regalaron un single. Vamos a escuchar a Primal Fear y su nuevo tema, I Am Alive. de Bolivia para el mundo, César Radio Rock. Yes, people, we're a back. Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, mi gente, este bloque que、eh, comenzamos a escuchar lo、eh, comenzamos con una banda que, dicho sea de paso, hacía tiempo que no escuchaba nada de ellos, a pesar de que、eh, se han mantenido a Y se han mantenido produciendo con bastante frecuencia, por lo menos a razón de, de, de cada dos años.、Eh, la realidad es que por alguna razón pues, perdí u s p e el contacto. Es una extraordinaria banda. Tuve la oportunidad de verlo en dos ocasiones en el Proc Power USA en Atlanta. Y es un bandón de cuatro pares.、Eh, es un bandón que se ha presentado en los festivales más importantes, incluyendo el, el, el Festival de Wacken. Eh, y estamos hablando de la banda Primal Fear. Primal Fear、eh, tiene en el tintero un álbum nuevo. Un álbum nuevo que se llama Metal Command. Este álbum está proyectado para salir al mercado el próximo 24 de julio. Y este sería su álbum número 14. Eh, sí, así mismo, desde 1997 que salió su primer álbum Primal Fear, este sería su、eh, decimocuarto、eh, decimo eh, álbum de la banda Primal Fear. Y Primal Fear, recién esta semana, lanza un、eh, video, un oficial video en YouTube de lo que es su single. Y quise compartir con ustedes este single, se llamaba I Am Alive.、Eh, es un、okay. tema chévere, me gustó.、Eh, lo único que siento que el coro era medio chissi, medio, medio comercial, ¿verdad? Y, pero musicalmente está muy bien.、Eh, la ejecución de los músicos, brutal. La producción en general está bastante chévere. Yo esperaría que el álbum sea un poco más fuerte y que hayan escogido este single, quizás como que para atraer más público, porque Primal Fear siempre ha sido una banda fuerte, una banda poderosa. Siempre en sus principios、eh, comparé a Primal Fear como, como si fueran unos Judas Priest, a ese nivel. Yo espero que no se haya perdido esa magia ¿no? con los tiempos modernos. Estas bandas comienzan a, a, a suavizarse y a perder eso que tanto nos atrajo en un momento dado. Pero vamos a ver, el tema me gustó, no, no, no está malo, pero tampoco me encantó.、Eh, después nos fuimos con los papás, otro de los papás del heavy metal, y eso sí, eso sí son Judas p r i e s t de su más reciente álbum del 2018, Firepower. Estábamos escuchando precisamente el tema Firepower, que es un espectacular álbum de parte de Judas Priest. Después de tantos años, este disco es simple y sencillamente fenomenal. Y cerramos nuestro bloque con la banda venezolana Arcángel. Sí, esa misma banda venezolana que lleva muchísimas décadas,、eh, donde cantó Mr. Paul Gilman. Pues en el 2000 lanzaron un álbum que se llama El Ángel de la Muerte, y de ese álbum estábamos escuchando el tema Motín en Occidente. Un tema bastante chévere. La gente de Arcángel、eh, recientemente lanzaron también un álbum. En algún momento estaremos compartiendo algo de esa nueva producción de Arca. ¿Okay? Muy bien, mi gente, estamos en tiempos de pandemia. En un momento dado, las cosas comenzaron a flexibilizarse. Los intereses económicos comenzaron a tomar control de las decisiones gubernamentales y ahora estamos pagando el precio. Eh, en casi todos los países del mundo está comenzando nuevamente el brote. En Estados Unidos hay varios estados que、eh, simple y sencillamente se salieron de control. Entre ellos, pues tengo que admitir que el estado de Texas es uno de ellos, específicamente el County de Harris en Houston. Sí, señores,、eh, simple y sencillamente está fuera de control. El gobierno tuvo que retractar、eh, todos los planes de,、um, de abrir los comercios.、Eh, volvimos nuevamente a fases anteriores del lockdown、eh, y todo por apresurarnos a tomar decisiones basadas en lo económico y no en la seguridad. Eh, así que a todas las personas de Texas, de Houston, de cualquier parte del mundo, Puerto Rico, de cualquier sitio, cuídense. La pandemia no ha terminado. Esto sigue estando en las mismas condiciones. Ahora tenemos un poco más de información. Ahora tenemos un poco más de guía de cómo protegernos. Pero si no lo hacemos y creemos que esto terminó, vamos a pagar el precio. ¿okay? Así que recuerden que la salud, la protección suya y de su familia. Es de usted, no es del gobierno. Así que tome acción y simple y sencillamente protéjase. Ese es nuestro mensaje desde Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, vámonos para otro bloque y nos vamos. Nos vamos con otra cosa nueva que salió también esta semana. Es algo que mucha gente estaba esperando porque es una banda bastante querida, bastante aclamada、eh, desde los años 80. Y vamos a escuchar el nuevo single que será parte de su nuevo álbum que saldrá en septiembre. Estamos hablando de Striper. En Google Play o b u s c a n o en las aplicaciones TuneIn o Mi Radio Argentina. Frecuencia Online Radio, una alternativa para endulzar tus oídos. Ladies and gentlemen, mi gente, estamos aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Después de ese bloque que acabamos de lanzar. Muy bien, comenzamos. Con un tema、eh, reciente, simple y sencillamente es un single que acaba de salir de la banda Striper. Striper、eh, tiene un nuevo álbum en el horno y este álbum se llama Even the Devil Believe. Está proyectado para salir al mercado el próximo 4 de septiembre. De ese álbum nos acaban de dar el primer single, y este single se llama Blood from Above. y El video es un lyric video,、eh, el tema se escucha bastante bien.、Eh, Mr. Michael Sweet haciendo dotes de su、eh, gran capacidad vocal en este álbum,、eh, viene con un sonido bastante clásico. Eh, bastante fuerte, pero bastante melódico, como siempre los ha caracterizado a ellos. El tema me gustó, me gustó. Vamos a ver qué trae el resto del álbum. Pero si、eh, el resto del álbum está a este nivel, pues va a ser un, un buen disco. Striper siempre ha lanzado buenos discos, unos más que otros, ¿verdad? unos más atractivos, unos con sabores más modernos. Pero siempre ha lanzado bastante buenos álbumes. Y esperamos que este no sea la excepción. Así que ahí teníamos a Striper. Y su nuevo tema. Blood from Above. De lo que será su álbum. Even the Devil Believe. Bien. Y lo próximo que、eh, tuvimos en este bloque. Es una banda. De lo que consideramos e l New Wave of Traditional Heavy Metal. O las bandas de la. Nueva ola del heavy metal tradicional. Esta banda lleva por nombre Snake Eyes. Snake Eyes es una banda de España,、eh, así como lo oyen, una banda de España que lanzaron en, ahora en el 2020 un álbum que se llama Evil Must Die, y lo que estábamos escuchando era el tema The Evil Dead.、Eh, Es Bien interesante porque ya desde el año pasado、eh, yo estoy incluyendo dentro de mis programas siempre bandas de lo que es la nueva ola del、eh, heavy metal tradicional. Y al principio de comenzar a trabajar esto, me di cuenta que la mayoría de las bandas que estaban saliendo eran de Canadá, de Suecia o del área de,、eh, de California. Pero eh, eh, según fue pasando el tiempo, comencé a darme cuenta que otra de las mecas de bandas de la nueva generación que tocan heavy metal tradicional es España. Ya me he encontrado múltiples bandas que son de España y que suenan simple y sencillamente espectacular. Que si usted las escucha, usted jamás diría que son de España. Y no es que. No es que porque sean buenas no pueden ser de España. Lo que pasa es que cuando las oyes cantando en inglés, la, eh, su, su eh, lenguaje, la dicción, el dominio del idioma,、eh, jamás diría que viene de un país、eh, que habla español, como podría ser Puerto Rico, Colombia, Venezuela. ¿verdad?、Eh, así que. Hay varias de estas bandas que me han sorprendido mucho y esta banda Snake Eyes, pues、eh, me gustó bastante, por eso quise compartirla con ustedes. Y sin irnos de España, nos movimos de Snake Eyes y nos fuimos con otra banda, pero que esta es ya un poquito más clasicona, el del metal en castellano, y esto era Opera Magna. De su álbum Del amor y otros demonios, que fue lanzado en el 2019, que fue su última producción. Estábamos escuchando el tema La herida. Ok, así que Opera Magna me gusta bastante. Siempre me ha atraído y me llama bastante esta cuestión de, del d e symphonic metal.、Eh, y Opera Magna, pues tiene ese sabor, tiene esa línea. Aunque no son sinfónicos, sinfónicos completamente. Pero sí, tienen esta vibra, tienen este sabor, este sonido medio sinfónico. Y, Me gusta bastante Opera Magna. Así que eso era lo que teníamos en este bloque. Pero ya que estábamos hablando de、eh, bandas de la nueva generación del heavy metal tradicional, vámonos en este bloque con otra banda. Y esta banda es de Colombia. Así que nos salimos de una banda de España y nos vamos para una de Colombia. Esta banda se llama Nightmare. Ah, en el 2015 lanzaron su más reciente álbum que se llama The Will of Overpower. Y la, el tema que vamos a estar compartiendo con ustedes es Sex. Del metal en Puerto Rico, puro metal desde el 2001, reconocida mundialmente: metalpr.com Heavy Metal Match. The One Hit Wonder y los clásicos que siempre hemos querido volver a escuchar están en César de Clases. Ay, ay, ay, mi gente, eso que estábamos escuchando fue un bloque,、eh, gran parte fue de bandas nuevas, bandas de la nueva generación del heavy metal. El bloque pasado estuvimos、eh, escuchando. Snake Eyes de España. Pues en este bloque comenzamos con una banda de Colombia que se llama Nightmare. Nightmare lanza su más reciente álbum en el 2015 que se llama The Wheel of Overpower. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Sex. Una banda que me gustó bastante. Suenan muy, muy bien. Eh, ya he escuchado un, un par de bandas de, de Latinoamérica los otros días y, y estuve hablando y ya lo he puesto varias veces. Una banda、eh, que descubrí de Chile que simple y sencillamente me impactó y me impresionó muchísimo.、Eh, así que hemos visto varias bandas de Latinoamérica, de estas bandas del New Wave of Traditional Heavy Metal que suenan súper bien. Eh, Nightmare es una excelente banda de Colombia. este A esas personas que tienen、eh, el oído y la mente abierta para lo nuevo, pues dele oído a estos muchachos. Después nos fuimos con otra banda del New Wave of Traditional Heavy Metal. Esta banda, para mi sorpresa, es una banda de aquí, de Houston, Texas. Esta banda se llama Scroll Keeper. Scroll Keeper en el 2020, en este año, acabadito de lanzar, lanzan un álbum que se llama Auto da Fe. De ese álbum estábamos escuchando el tema Devil's c a l c u l u s、sí, Scroll Keeper es una banda de la nueva generación del heavy metal, que son de aquí de Houston, Texas. Y que lanzaron su nuevo álbum. Búsquelo, búsquelo por ahí, búsquelo por Spotify. Si le gusta, mándelo a comprar. Apoye estas bandas de la nueva generación. Estas son las bandas que van a cargar con la antorcha del heavy metal cuando ya nuestros iconos, nuestras estrellas y nuestros、eh, grandes clásicos no existan. Así que hay que comenzar a apoyarlas desde ahora. Así que ahí teníamos esas dos bandas. Y cerramos, cerramos este bloque con un temazo. Y esto era de Saratoga. Saratoga en 1996 lanza un álbum、eh, tributo, haciéndole tributo a varias bandas. Y entre ellas le rindieron tributo a Barón Rojo cantando el tema Resistiré. Así que del álbum tributo de 1996, esto era Saratoga con el tema Resistiré, que les quedó simple y sencillamente magistral. Así que eso era lo que teníamos en este bloque. Pero nada, tengo ganas de meterle candela a esto aquí. Vamos a ponerle un poco de brasa, vamos a tirarle un poco de fuego y vamos a quemar el bloque. Vamos a comenzar con un bloquecito trachoso y lo vamos a comenzar con una de las bandas más importantes de lo que fue la escena trash de la Bahía de San Francisco. De su más reciente álbum, un espectacular álbum que se llama Titans of Creation, tenemos a Testament y Night of the Witch. Todos los jueves a las 10 de la noche. Escuchas clásicos del heavy metal. A través de AC Rock. Y de la nueva generación. Noticias, comentarios, r e s e ñ a s Metal en español. Todos los jueves a las 10 de la noche. Por AC Rock Radio. ¡Ay, mi madre santa! Lo que estuvimos escuchando era pura candela. Fuego por todas partes. Estábamos disfrutando de un bloque que se componía de puras bandas clásicas del trash metal. Empezamos este bloque con una de las bandas más aclamadas de lo que fue la escena del trash de la Bahía de San Francisco. Y esta banda que en este año acaba de lanzar una producción simple y sencillamente espectacular. Estamos hablando de Testament, de su álbum Titans of Creation. Estamos escuchando el tema Night of the Witch. Un temazo de un disco brutal de una banda clasiquísima en el mundo del trash. Así que representando. La Bahía de San Francisco teníamos ahí a Testament. Después nos fuimos con otra banda que ni corta ni perezosa, también es otro clásico del trash, pero del trash alemán. Ahí teníamos a Creator de su álbum Pleasure to Kill de 1986. Estábamos precisamente escuchando el tema Pleasure to Kill. b a n d o de cuatro pares. Ahí teníamos a Creator representando a los Teutonic Four. Después de esto, continuamos con los alemanes y nos fuimos con Destruction. Destruction de su álbum Born to Perish del eh, 2019. Eh, estábamos escuchando precisamente. El tema Born to Perish, un muy muy buen disco. A mí me gustó mucho este álbum Born to Perish. Este, las canciones están chévere, me parece que fue como un regresar de Destruction. Que no es que, hay, no es que tenga discos malos, pero、eh, pues más o menos como que se quedó patinando un tiempo más o menos con lo mismo. Este disco pues le dio como un, un nuevo aire. Eh, y suena muy bien, me gustó mucho este álbum de、um, Destruction. Y cerramos el bloque con casi nada, con uno de los padres del trash y con una banda que ya son unos señores retirados. Estamos hablando de Slayer, de su álbum God Haters h a l l del 2001. Estábamos escuchando el. Tema Discipline Slayer que ya están retirados,、eh, pero suena, suena por ahí que parece que Mr. Kerry King está inventando algo con、eh, músicos de otras bandas y parece que hay algún proyecto en mente. Pues bah, veremos qué pasa, porque. Esta gente se retira, pero no se retira. Yo no creo que Slayer regrese, pero yo sé que por lo menos Kerry King va a seguir inventando.、Eh, Gary Hall regresa、eh, de lleno a Exodus. Así que eh, eh, esto va a continuar, mi gente. Así que ahí teníamos a Slayer representando la escena de Los Ángeles, California en la, este bloque. Bien, mi gente. ummm Recuerden que todos los jueves a las 10 de la noche en AZ Rock Radio en Dark Neruda se estará con ustedes en AZ Loud. 60 minutos de rock para todos esos amantes del metal pesado. Así que todos los jueves a las 10 de la noche sintonícenos a través de AZ Rock Radio. Puede ser a través de la página, puede ser a través de TuneIn o puedes hacerlo bajando la aplicación de AC Rock y ahí lo podrá escuchar. ¿okay? También, si usted se pierde el programa, a través de la aplicación puede buscar、eh, If You Miss It y ahí puede estar escuchando el programa durante toda esa semana. Bien. Y todos los domingos estamos aquí de regreso a las 6 de la tarde, hora de Texas, 7 de la noche, hora de Puerto Rico, con Heavy Metal Bunker Radio Show. Mi relojito de arena me dice que no me queda tiempo para más, pero los espero el próximo domingo. Espero escucharlos, tener noticias de ustedes y poder compartir lo mejor del de Heavy Metal. Así que. Los dejo, que tengan una excelente semana, que la pase súper bien, cuídese, protéjase usted y proteja a su familia. Se despide su amigo Dark Nerudas, hasta la vista, baby.